comer super cerdo y disfrutarlo en todas partes. Los cerdos son aturdidos con una descarga eléctrica en la cabeza que les deja paralizados, de modo que el matarife pueda colgarles y acuchillarles sin dificultades. En muchas ocasiones, estos animales están plenamente conscientes cuando son acuchillados o recuperan la conciencia mientras se desangran colgados boca abajo.